Hoy, en el diccionario de Bessipap, analizaremos la palabra Isidora. Isidora, sugerirle a un amigo coser más la comida. Ejemplo. Oye, ¿le está quedando bueno el asado al chef? ¿O no, Mike? Mm, Isidora? Ah, Isidora, la carne un poquito más. Oh. <risa> Bessipap, yo quiero... Oh.